Bueno, antes de, de empezar el juramento, eh, voy a ser muy escueto, pero quiero decirles algo eh, en lo cual pensamos desde el Consejo Deliberante a la hora de hacer realidad este sueño que el año pasado fue su primera sesión, que fue el Consejo Estudiantil. Esta nueva gestión del Consejo Deliberante, que tengo el honor de presidir, cree que el Consejo Deliberante tiene tres instancias muy importantes, tres instancias pilares fundamentales para que este cuerpo brinde a la sociedad lo que debe brindar, que es un lugar donde sus representantes representen a su comunidad. Para nosotros estos tres pilares son, uno, la formación, la educación y el conocimiento de la comunidad de qué es lo que sucede en el cuerpo y cómo funciona. Y este Consejo Estudiantil lo que permite es que la sociedad, sus familias, ustedes, conozcan cuál es la función de este Consejo, que conozcan cuál es la función de sus representantes. Y así ustedes podrán discernir y tener la capacidad para decir cuando un representante, que somos empleados de la comunidad, hace las cosas bien o las hace mal. Las otras dos funciones, que es el control, y que es la generación de leyes depende de los 20 concejales que todos los segundos y cuartos jueves de cada mes se reúne este consejo ustedes tienen otras también además de la formación que todos los proyectos que ustedes presenten van a ser debatidos van a ser tratados y los proyectos que sean votados por todos ustedes los que tengan la mayor cantidad de votos van a tener entrada directa en el consejo deliberante Van a tomar estado parlamentario y el resto de los concejales, digamos los concejales mayores, van a, van a tener que debatirlos, van a tener que tomar postura y así tratarlos y ustedes van a ver el resultado y el fruto de su trabajo. Yo quiero agradecerle especialmente a todo el cuerpo docente, a todos los alumnos, a todos los inspectores que hicieron realidad que este consejo hoy se pueda reunir. Le agradezco a los colegios por las horas que le quitamos, le agradezco a los docentes por el tiempo que invierten y a ustedes por las ganas que tienen de hacer un servicio más a nuestra comunidad. Nada más, muchísimas gracias.